Vamos por lugares haciendo viso sordos pasando del mundo que grita me he encontrado paso atardecer rosado el humo que lanzamos por la vida que soñamos La tierra no nos pertenece, se rompió cristal el cachuar. Pautas de consumo que inducen al suicidio, rompiendo un delicado equilibrio. Desde tiempo atrás vino re. Desarrollo siempre lo ha ignorado